Pero a ti, olvidarte nunca Si jure contigo, olvidarte nunca Otras primaveras habrán en mi vida Si tú me soñaras, ahí yo estaría contigo Olvidarte nunca Y si alguna vez Al pasar el tiempo En algún momento de tu vida Te propones regresar conmigo Si me lo pides Volveré contigo Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas, pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo.